publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy comenzamos con General Magic veterano dúo electrónico formado por Ramón Bauer y Andy Pieper en los años 90 que influenciaron a bastantes músicos por esa época quienes junto a Pita fueron pioneros en el sonido mego Más información en mego.at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 Continuamos con los temas que más nos han gustado de este mundo estúpido. Nuevo trabajo de los americanos Yo la tengo, en activo desde 1984 y con formación duradera desde hace ya bastantes años, formada por el guitarrista Ira Kaplan, su mujer Georgia Habley a la batería y el bajista James McNew. Más info en www.yolatengo.com Vamos a cerrar el programa de hoy con el nuevo trabajo del americano Darius Jones llamado Fluxkit Vancouver que reúne una composición en cuatro movimientos escrita e interpretada por Jones en el saxofón alto su colaborador de hace mucho tiempo Gerald Cleaver en la batería y cuatro músicos de cuerda de Vancouver los violinistas Jesse y Josh Zubot la violonchelista Peggy Lee y el bajista Jay Smeger. Tenéis más información en williamsrecords.bancamp.com y en dariusjohnsmusic.com.